Su noticiero 37 ya se encuentra con el ingeniero Luis Felipe Cárdenas Díaz, eh, quien es una persona muy autorizada en el tema de la aviación en la zona del Alto Magdalena. Ingeniero, en estos días el tema es el aeropuerto Santiago Vila de Flandes, la la gira no recursos, ¿qué podemos comentar a la opinión pública sobre esto? Bueno, mire, eh, se ha estado liderando entre las diferencias fuertes de las personas de la región, incluida la alcaldía de Flandes, Pues el que esta inversión que se hace en el aeropuerto Santiago Vila se haga de la manera más rápida posible, toda vez que desde el año 2009 no se le ha hecho mantenimiento ni a la pista, ni a la plataforma, ni a las calles de rodaje y es urgente hacer estas obras de mantenimiento. Eh, en diferentes reuniones sostenidas en la aeronáutica civil con las gobernaciones de Cundinamarca y del Tolima pensamos que finalizando febrero o en el mes de marzo ya vamos a tener estos rubros disponibles y se va a realizar esta obra. Obra de estos 7.200 millones de pesos la mitad se va a invertir en el mantenimiento, en recuperar la pista, la plataforma de escalas de rodaje y esos otros tres mil seiscientos millones de pesos se van a utilizar en comprar un pequeño terreno y hacer una primera ampliación, digamos así sea, de 200 metros para que la pista quede de 1.800 metros. Sí, eso es el director de la Aerocivil, a, vamos a ampliar la pista. ¿Qué opina de que la, la, la gobernación del problema y Cundinamarca le han devuelto el aeropuerto al civil Bueno, en su momento, en el año 2009, cuando ellos tomaron la decisión de, de tomar el aeropuerto para sacar la licitación pública fue una excelente idea de Andrés González y Óscar Barreto que luego hicieron de buena fe y de la mejor forma posible, pero en la medida en que um, se fueron presentando algunos hechos y cuando el ministro de transporte dijo que ya se rechazaba esa iniciativa privada pues el proyecto se cayó para las gobernaciones y o lo dice que desde el año 2009 no se le haya hecho mantenimiento al aeropuerto porque las gobernaciones eran los propietarios, ¿verdad? O son, porque todavía no, no lo han devuelto. Entonces, me, me parece que es lo mejor que en este momento las gobernaciones le doy en el aeropuerto de la aeronáutica civil porque ellos tienen el dinero para hacer el mantenimiento, para hacer una ampliación y... Sí en, en, en el horizonte de este año el próximo año aparece un inversionista privado pues a través de una alianza público-privada que la aeronáutica civil autoriza se puede hacer esta obra importante para el municipio de Flandes y de toda la región ¿Podríamos decir que con el, el anuncio de esta inversión, de estos auxilios es el gran inicio de un futuro promisorio para el aeropuerto Flandes? Usted lo ha dicho, amigo periodista eh, para recorrer un camino de mil kilómetros hay que dar un primer paso este es el primer paso Yo creo que para aprender a volar, primero hay que aprender a caminar. Entonces nosotros estamos hablando de un macroproyecto al cual no hemos renunciado, pero pensamos que el mejor camino es este, empezarlo a desarrollar por fases, por etapas, y esta primera etapa, esta primera inversión, nos parece que es el camino indicado para que más adelante podamos seguir desarrollando el aeropuerto. listo